The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the grump of pain. <laughs> Throat. He hungers in his secret dreams. The heart embrace of brew machines. Lover is not what she seems, but she will not leave a note. At last, a 1998 show. The situation, tragedy. Grand office slick with soap, clip with no hope. The water coloring, the flooded gallery. We in the cast get eaten by the play, there's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors are uncertain if the show is through. Silent looks await the cue, with the chorus master smiles. At last the 1998 show, the touch song no one ever sings, the curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes. of I'm its by mystery. Eh, muy buenas, muy buenas noches. Eh, vuelvo a Tarekí, eh, Vuelvo a Tarequi. Eh, perdón, no me presenté. Soy el, el anedónico miserable. Y si bien la semana pasada no vini, eh, esta semana, pues eh, vuelvo a Tarequi, dando un en la chapa aquí en Radio Cuca en el 107.3, la frecuencia modulada, el triple W Punto. RadioQK.org Sí, aquí estoy yo haciendo anedonia ¿Manda huevos? A ver, que no tampoco que, que yo sea especialmente fiel, fiable en el sentido de, de, de venir todos los manes y tal. Otros sí, otros sí, oye, pues mantienen ahí una... Bueno, pues pues una una cronicidad adecuada y tal, en el sentido de que todos mis alemanes, o prácticamente todos vienen a a hacer el programa. Non no yo el caso, no yo el mío caso, yo falto desemos en cuando, hay temporadas que bueno, pues que tiene un montón de de programas seguidos con con una regularidad inglesa, por ser un término que me fae gracia porque no sé si los ingleses son puntuales y regulares ni, ni tampoco sé si tienen flemes, si están todo el día esgumilando y, y cuspiendo na, na cae, no tengo ni puta idea o a lo mejor no cuspen ¿eh? a lo mejor no esgumilen a lo mejor sí que tienen flemes, ¿eh? sí que tienen flemes, pero en cuenta de, de arrancales de garguelo, como suelo hacer yo Porque yo, a ver, soy una persona con escasa vergüenza. Y en todos, de la misma manera que otros, paz pues, que ellos da apuro y tal, yo no tengo problema. ¿eh? Yo voy por la calle, no tome que, que tengo ese garguelo con flemes, me hago la mar y empiezo a, ir, ¿eh? a, a rascar en la garganta para pa, pa hacer por sacales. Y oye, pues, pues no, no me a eh, Otra vez, hay los que les comen. ¿Eh? que, que, que da de, de ellos apuros, acá cales, yo, hombre, si tengo un pañuelo, ¿eh? pues, bueno, para mayor mejor en el pañuelo, pero si no, pues yo les está feliz, no sé, a ver, no en cualquier sitio, a ver, tampoco, pero bueno, hombre, si, si, si hay un, si hay prado o alguna cosa, vaya, ahora debe estar, he eh, estar unos cuantos por ahí, me cago un día, gotchu, anedónico, y es un gotchu, sí, bueno, tenemos lo dicho mucho, que, que soy bastante gocho. No sé muy bien dónde puede estar la yinde entre la gochería eh, y la sinvergonzonería. Eh, eh, sinvergonzonería en el buen sentido de la palabra, en, del de, en el de no tener vergüenza. Pero no tener vergüenza en el sentido de que bueno, pues que te dea un poquillín igual. es eh, lo que piensen los demás. Supongo que tiene que ver mucho con ese concepto mío del, del anarquismo individualista que bueno pues, que sostiene que cada individuo bueno, pues, fue puede hacer lo que le venga en gana. ¿eh? Siempre que no estorbe a, a, a, al libre ejercicio de la voluntad de cualquier otro. ¿Cuspir, eh, no sé, es una cosa que, que puede interferir en el ejercicio de la voluntad de tres personas? Hombre, yo pienso que no, ¿eh? que no necesariamente. Hay actos como cuspir, como como meter el dedo en una nariz, que también es una cosa que está mal vista, pero bueno, yo no sé. Cuspir, tirar peos, eh, meter el dedo en una nariz... Yo pienso que no son cosas que, que puedan... O, sea, ...o que debieren... ...que debieren estorbar a aire... ...hombre que puedan decir... Sí, ¿eh? ...seguro que hay más de una persona que se siente ofendida... ¿m? ...cuando otro al de ella ...es en vez de una nariz... ...para sacarse ahí una serie de mocos... ...mocos en principio duros... ...porque si están blandos... ...pues va mejor con un pañuelo... ...pero si tan si duros y si tan resecos... un pañuelo no feís nada <risa> hay, que, hay que meter el deu habrá los que te digan eso de siempre sí, pero puedes meter el deu en, envuelto en un pañuelo ¿Eh? yo eso llegué a llegar a sentirlo pero, bueno, pues, una, una de las partes eh, importantes ¿eh? funcionales de, de máxima funcionalidad cuando quieres sacar un moku secu que, que tengas pegado a, ¿eh? a de alguna parte de la de la narria... ...pues a manera... ...un órgano muy a falla hizo para ello... ...y la uña... ¿eh? ...entonces claro, si la envuelves en un pañuelo... ...pues toda esa funcionalidad... ...perdémosla... ...claro, no, a ¿eh? ver... ...yo digo eso así... Eh, ...invito a cualquiera que, que me argumente... ...porque a lo mejor... ...lo que sucede... ...y es fundamentalmente que, que, que yo no tengo ni idea ...de los porqués de las cosas... ...y entonces por eso como, como no les entiendo... ¿eh? pues actúo de, de una manera determinada pásame mucho ¿eh? pásame mucho que, que bueno yo soy soy así de de raro y, y de, ¿eh? de no sé cómo llamarlo algunos llamen me necio mmm, otros repugnante eh, no sé no sé exactamente asumo todos esos todos esos todos todo esos atributos ¿eh? Eh, sí soy anedónico y soy miserable con eso ya está todo ...ya tanto dicho sobre todo con el tema de miserable... ...ahí pues pues metes lo de sinvergüenza... ...pues metese guapamente a lo mayor también lo de gochu... Eh, ...molesto, necio, cafiente... Eh, <risa> ...qué sé yo, todas esas, todas esas cosas... ...pero bueno también es verdad que yo por lo menos quiero creer de mí mismo... Mmm, ...que siempre estoy abierto a, a sentir las argumentaciones... Eh, que me den otros que opinen que las cosas hay que hacerles de una manera totalmente diferente a como les fuego yo. Estoy abierto a, a sentir esos argumentos, eh, esas razones, y coño, a tenerles, eh, a tenerles en cuenta, y mismamente estoy abierto a una cosa que bueno pues que, que hoy en día que parece socialmente deleznable, ¿eh? que estoy perfectamente abierto a cambiar de opinión y mesmo de conducta. Tiene el su problema porque bueno pues a lo mejor bueno pues estás emperrado en hacerles cosas de una manera y a lo mejor la gente a tu alrededor pues bueno está siempre ahí dándote la brasa con que con que no que si un pues en critiquen te responden te no oye mejor hacer esto de otra manera yo reconozco que soy necio ¿eh? y entonces bueno pues respondo a, a, a todos esos críticas con vehemencia con vehemencia bueno pues con firmeza No, no con, con violencia ni con agresividad ni mucho menos, ni tan siquiera, verbal pero sí con, con vehemencia y, y con firmeza y convencimiento. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor pues, por un, por una circunstancia cualquiera, a lo mejor ninguna de esas de argumentaciones críticas llegó a aprehenderla, a, a asumirla. Pero a lo mejor van sumándose y llega un momento en que por una especie de insight... de esclarecimiento, pues llegó a, a, a la conclusión, llegó a la visión de que efectivamente tenían razón, eh, que a lo mejor sencillamente eh, no me explicaron, debe mmm, iba a decir bien los argumentos, no, no llegué que no me los de explicaré bien, igual llegué que yo no los entendiera bien hasta, hasta entonces, y bueno, pues en ese momento ya los ya los entiendo bien y, y cambio totalmente de conducta. Coño, ¿qué pasa? Que todos esos, todos esos que criticaban, en cuenta de, bueno, pues aplaudirme el, el cambio de, de conducta, de, de pensamiento, de opinión, coño, pues critiquenme más fuerte, todavía. ¿eh? Ves, ves, al final, ¿eh? Ves, ves, como era lo que yo decía. Yo, yo, coño, sí, era lo que tú decías, pero, pero, ah, pues no decías tú que hay que, hay que hacerlo de la otra manera, coño decíalo pero joder ya, ya ya no lo digo hostia joder y mira todo esto todo este rollo de de de hacerles cosas en sinvergüenza ¿eh? y de cambiar de opinión de, de, de bueno de asumir las críticas y las opiniones contrarias si fai falta que ser sencillamente pues que alguien me explique por qué no llega porque está bien el sacarse los los mocos yo pienso que que no está mal sacarse los mocos a ver no me lo saco delante de la gente bueno cada vez más la verdad porque eso vez más pero bueno en general porque bueno pues oye sé que la gente siente ofendido entonces pues tampoco tengo yo ningún interés en ofender a nadie, en que Nai se se sienta mal por la mi culpa de verdad que que peos supongo que que mucha gente tira peos Busquen en el sitio más afallecido para tirar peo bueno más guardas el peo dentro porque si te guardas el peo dentro puede meramente producirte pues bueno algún tipo de de daño de daño tisular puede hacerte pues hacerte daño y pues hacerte enfermar supongo que casi toda la gente busca un sitio pues bueno lo más fallezo lo más altiado posible para tirar el peu yo reconozco que bueno pues yo a lo mejor no soy no tengo tanto procuro para buscar el sitio y tiro peos más oye pues en fin pero bueno si es verdad que va fallego por no tirarlos a lo mejor en sitios cerrados Hombre, si hay mucha necesidad, pues, pues sí, porque lo he dicho, mejor afuera que dentro. Pero bueno, va, eh, yo que sé, un ascensor. De alguna vez tiene peos son los ascensores. <risa> A ver, soy soy así de malo, tengo tengo me he tirado peos en, en sitios, bueno, pues bastante bastante eh, bueno, poco fallaizos, desagradables. de una vez que tiró un peo. pues ya me llevo, eh, del ascensor de, del hospital cuando tuvo el mi, el mi vuelo ingresado la última vez ya la, la cabera prácticamente, no bueno, quedaba ni un par de ellas pero ya sabíamos que en fin que lo que tenía que pasar, bueno, eh, la historia es que tanto el ingresado en, en, en el hospital, un cita tan grande que allí no hubo, el Luca el nuevo UCA Hospital Universitario Central de Asturias, todo el mundo de azúcar, pero la mitad de la gente no sabe lo que, no sabe que ni qué son sigles, ni ni mucho menos lo que significan es sigles. Bueno, pues estaban, pues me quieren a una, una séptima planta, si ¿eh? una vez pues pasaba yo del cuello al ascensor, ¿eh? desde el séptimo, claro, he hecho un pedazo un bajar, Oye, pues yo tenía una ganas de tirar un pedo del copo. <risa> y joder pues tenía ganes de esto que, que ya todo en la barriga, la de mi madre y va vengo a parar y no sé qué y no sé cuál cajo la mar pues pues bueno al final en un momento que había otras dos personas ¿eh? pues decidí tirarlo Decidílo mmm, por una cuestión matemática también ¿eh? Eh, sencillamente que hieremos eh, tres elementos ¿eh? en el conjunto que hieren en ese momento el ascensor hieremos tres elementos Eh, el que tira el PEU, que en este caso ya era yo, sabe quién llegó. ¿eh? Él sabe que el PEU lo tiró él. Eh, el elemento que no tiró ningún PEU también sabe que él no fue. Pero ¿qué es lo que pasa con el elemento que no tiró ningún PEU? Sabe perfectamente que él no fue. Pero tampoco sabe quién de los otros dos fue. ¿eh? Hombre, puede ser más descarado. Yo sería, ¿eh? no tendría problema. Y dice, joder, vaya, ¿eh? ¿qué tiros a pedazo bufa? Vaya como huele, bueno, ¿no? Porque, y otro. Eh, los peos unas veces huelen más y otras veces huelen menos. supongo que tienen que ver con, bueno, pues, con el tipo de, de alimento que insieres, de la eficiencia de, de la digestión, la fermentación que se produce en el sistema digestivo. Bueno, historias de esas. Bueno, estoy salido de los que golian bien, o sea, con caña. Y bueno, lo que pasa es que de normal la gente, la gente no descarado. Entonces, bueno, pues no sabiendo quién quién fue, pues pues no decían. No deciden nada, y era de esperar, que no deciden nada Por eso por eso cogí ese momento Para tirar el peo, bueno, antes ya éramos dos Nada más, entonces claro Si yo tiro el peu el otro inmediatamente Sabe que el peu lo tiré yo Que ya os digo, o soy sea, bastante sinvergüenza Entonces tampoco oye una cuestión que me importara Tanto, pero bueno, oye ¿eh? Oye, pero lo más gracioso fue en una Determinada planta, ¿eh? Que paró, subieron dos mujeres <risa> Y, y, ...y la una para la otra miraron con cara de decir... ...joder, <risa> igual allí". ...eso sí... ...lo que más me presto, es que mirarse la una para la otra... Y, ...hombre... ...en la su so cara... ...me ya sé perfectamente que... que ah, que nos decían abiertamente aquí igual a ...pero yo lo que... ...lo que estaba lo que estaban pensando... Y dije... <risa> ...pero... ...tenían una sonrisa... ¿Mm? ...miraban una para la otra casi riendo... <risa> Entonces, que llegue, que el PEU, no sé, no resultó molesto. El pu, bueno, pues provocó, sonrisas, una sonrisa y supongo que una gracia. Ah, sí, jolía, un color desagradable. Pero, hostia, si un color desagradable sirve para que pases un buen rato, ¿eh? Acuerdo, me decía luego un amigo mío de muchos años. que ya era muy de él con los colegas también todo el día tirando peos por lo que, por lo que me contaba y siempre me hacía la gracia esa de venga, venga, un motor tienes un motor en el, en el yombo y toca ver para qué servirá y toca ver ahí y se tiraba en el peo y tal y decíamos joder, me rises y una vez bueno pues coincidimos en, en, pues, pues en una es, eh, en una fiesta así entre mucha gente coincidimos con una rapaza Bueno, que era, ella, era ella bastante seca, bastante seria y tal. y bueno rápidamente el mi colega no hizo no hizo migas con la con la rapacina unas o castañes con ella entonces al rato dice joder la tipa esta y tal no sé qué tal seguro que te tires un peu y wow echales manos a la cabeza y bueno se lamenta toda joder pues yo con los colegas pues te tires un peu descollón este pases bien y la verdad joder pásese bien Al cuarto me también otra vez en esto yo era niño todavía todavía digo la escuela y y una vez que en la clase de gimnasia estaba malo y y entonces pues no hacía no hacía gimnasia y entonces los que no hacíamos gimnasia ese día bueno por diferentes razones había algunos que por una por algún tipo de enfermedad o trastorno, pues, pues no podían hacer gimnasia y había otros que, bueno, pues ese día concreto, a ver, los que no la podían hacer nunca, ya ver, los que ese día concreto no la, no la podíamos hacer. Y entonces tres o cuatro y ¡va joder! estábamos ahí aburridos, mandámonos a sentarnos, sentar en el vestuario, pues esperar a que los demás acabaren y que yo lo que fuese, pues, pues un cuajo de peos, venga. Venga, vamos a ver quién lo tira, que suene más. Venga, pim, bla, pim, pum, Y luego vamos a, a, a tirarlos y a ver quién suena más más alto. Tal, venga, tirarlos. Yo tenía la esperanza de, de ganar en el, en el concurso de, de Fedor. porque de aquella tiraba, eh, tiraba unos peos que realmente golían mal, eh, golían extremadamente mal. Eh, eh, lo que pasa es que sonaban poco, no, no sonaban demasiado los mis los peos. Entonces, bueno, yo tenía la esperanza de ganar en, en el de Golor, en el de Fedor, pero me cago en la mar, Recuerdo que ganó tu rapaz, que aparte de que ganó también el de, el, el premio del sonido, que son no hay... un pedo de, de la hostia me queda con la mar cuando se el partido el olor ...hostia... ...vaya hecho que coque he hecho un coquellera historias de peos que pensáis que lo que lo traía preparado no, no venía yo con la idea de hablar de, de de hablar de peos esta esta noche pero bueno oye ya que nos pusimos con ello qué sé yo qué más historias de peos poder ver Al mira, ¿eh? sigo algorando de historias. Manda, Anareses, esto no tiene que ver con con ningún peo que que tirare yo ni ningún peo que que tirare nadie al mío alrededor, que que yo por ejemplo, que tampoco pasaría pasaría nada. Pero eh, al de de la historia de, de un rapaz una vez que me decía tu indignado. Allí era escritor, Ayer ¿eh? era escritor y escribía muchas cosas y en, en esa ocasión falabeme de de una historia para para rapacinos y nada que escribiera un relato un libro para rapacinos y va que les gusta bien mucho que queda bastante bien y iba de esto iba de esto y era de una pandilla y na pandilla en cuestión había un tío que llamaban el el P 2 ¿Eh? Básicamente pedos de PD ped, de, de de Pamplona y, y dos de segundo, y, pero bueno, llamaba el, el P2 porque tiene unos pedos por lo visto tremendos. Y entonces, bueno, pues empezaba eh, con, según contaba el, el, el relato de historia a hablar de pedos y falaba de, de los tres pedos míticos que quedaron en la en la memoria y tal. Y bueno, pues en, el relato contaba, contaba aquello. Y bueno, para ser que decíano Reuelto en Disney, que llevara un lugar a a la editorial que habitualmente y y es publicaban las cosas que que escribía, que lo revisaran y y que dijeran, "No, no, no, no lo no lo publicamos, que que es muy gochu." Cajo la ley. Claro, normal que tuviera al lado tu indignado. Joder, peos. ¿Qué pasa? ¿Qué qué problema hay por pues por tirar por tirar peos? Hostia, joder, cajo la ley. Bueno, pues yo pienso exactamente igual ¿eh? Eh, Hombre, pues sí, evítalos en, Bueno, pues evítalos si quieres En algunos sitios Yo voy a algunos sitios Que me dan un poquillo más de ¿eh? va, Apuro Y digo yo, bueno, hombre, aquí no voy a voy tirarlo No siendo que ¿eh? No siendo que, que, que lo consideren necesario Porque considere que está mejor Fuera que dentro Que siempre está mejor fuera que dentro eso, Por supuesto, pero bueno Ya me entendéis lo que quiero decir, joder ¿Eh? oye, va, hostia <risa> entiéndese bien bien, digo yo, ¿no? José? <risa> y de todas maneras ¿eh? de todas maneras que es que mejor que, que que aprendo un niño hablando de de la editorial esta que no ni quiso publicar al otro eh, el libro, el relato porque falaba de pedos coño, hay mayor que mayor que aprendan los niños, eh? Eh, a tirar peos o, o a tirar tiros, a, a tirar bombes y todas esas cosas. Pues yo que queréis que vos diga, entre los bombes y, y los peos, pues quedo con los con los peos. A ver. Bueno, y miráis, mirad lo que lleve, eh, lo que lleva la deriva, eh, la deriva a la, a la que puede llevarme el micrófono en la, en la mano, que, que van 25 minutos de, de programa ya. Y todo esto, toda esta historia de, de los peos, eh, pues bueno, viene de, del tema de, de, de no tener vergüenza las cosas. El tema de hacer las cosas sin vergüenza, joder, pues... Hostia, normalmente al cuervo me de dónde venían todas las cosas, pero supongo que, esta no lo no sé muy bien, pero parece que venía de algo de, de que yo faltaba al programa en Sinvergüenza, ¿y era eso? No lo sé. Pero bueno, eh, también decía eso de que yo de en vez en cuando, eh, en, en, también así, na, que de en vez en cuando no es y tan serio y tan regular. Ah, ya me acuerdo de dónde venía, coño, de, de la que, claro. Que ya no hacía el programa con regularidad inglesa. Y decía yo que no sabía si los ingleses de verdad llenan regulares, llenan eh, puntuales, eso de la puntualidad inglesa, ni si tenían muchas, muchas flemes, eh, con eso de la flema inglesa. Yo decía eso de, de que yo, yo cuando tengo flemas. Eh, sin vergüenza ninguna, de ahí venía la cosa, joder, uy, menos mal, menos mal, si no, ya empezaba yo a, a dudar, ya dudo, eh, de, de la mio capacidad neuronal, pero bueno, dudaría ainda más todavía, si eh, estaría en todo el día eh, esgumilando y cuspiendo, y, y eso, pues de ahí empecé yo el tema de que no tenía vergüenza, pero bueno, que todo venía de lo de la regularidad inglesa o no inglesa, o, o, de otro, o de otro tipo, de otra, de otra triva, de otra... ...de otra, qué sé yo, nacionalidad... ¿eh? ...de otra nacionalidad... No, ...no tiene por qué ser la... ...la inglesa... ...que bueno, la cuestión... Yeah. ...a ver... Eh, ...yo... ¿eh? ...no fue el programa con regularidad... ...pero casi nunca falto también yo ¿eh? ...no los falgo con regularidad inglesa... ...seían o no seían los, los ingleses... Eh, ...regulares... pero pero bueno me, tampoco tampoco falta mucho pero manda huevos que los días que, que falto faltó normalmente pasen cosas interesantes y debiera debiera tener venido el mío sintiente londinense en antes de, de aquel día que se me presentó aquí en el estudio una una una enorme sorpresa una gran sorpresa y una muy prestosa sorpresa estuvimos aquí aquí falando eh, bueno pues Un par de veces antes de eso, pues bueno, pues a través del chat intentara, intentara contactar conmigo para, bueno, pues para ayer, un, de alguna cosa en, en antena, tal, bueno. Y la historia allí, mmm, que precisamente esos días, pues yo no estaba, tampoco sabía exactamente quién quién era quién era él, ¿eh? pero bueno, la historia allí que ya os pues digo que, que yo no estaba. Eh, la semana pasada, Después de tanto ¿eh? de tanto lamentar que quedaran sin chateros, hoy de hecho un hay en el chat, yo solo. Oye, pues la semana pasada manda huevos, ¿eh? manda narices que tenía aquí a, a María y a Macetu en el, en el chat. Y la semana pasada no fui programa. Tanto como lamenté yo quedar sin chateros, tanto como lamenté yo quedar sin Macetu. ¿eh? Bueno, alegro de saber que, que, que sigue por ahí, ¿eh? que, que sigue bien. Oye, porque si no, pues sería una, una putada muy muy grande. ¿Mm? Alagro mucho, macetu de, de saber que estás ahí. Oye, siento mucho, joder, que mierda, joder, no untar Yo pensaba que igual con un poco de suerte tal vez hoy, pero nada, hoy no a ¿Qué vamos a hacer? que no puedo contener y en las horas más nerviosas de la noche es que sigue es que sigue sintiendo anedonia sintiendo la anedonicum miserable en Radio Cucaracha, Radio Cucaracha, la radio libre dio con sus 36 añenos ya llevamos más de 36 años aquí dando la tabarra hombre yo no, ¿eh? yo no. La radio en general lleva más de 36 añinos dando la tabarra. Ahora quieren jodernos. Bueno, quieren jodernos, a ver, como quieren joder a todo el mundo. Eh, la cuestión es que, bueno, pues unas veces jodenos, eh, quieren jodernos telecomunicaciones, la Dirección Regional de Telecomunicaciones, otras veces quieren jodernos las sociedades generales de Autores. esta vez quieren jodernos el, el Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Qué vamos a hacer joder. Bueno, pues seguimos aquí en este en este programa ¿eh? en este programa eh, que esta noche sin, sin ninguna intención resulta que que te has dedicado a, a los peos <risa> oye joder una cosa como como cualquier otra los peos los peos son una, son algo muy natural ¿eh? son algo muy natural acuérdate que tenía yo un, un profesor cuando estaba cuando estaba estudiando Que ya era, a mí prestaba pues mucho leer le, sus clases, eh, prestaba pues mucho a, ir a hablar falar y tal. Y eso que ya era, era seguidor del, del posmodernismo, que bueno, eh, o sea, posmodernismo, relativismo, todas esas cosas, a mí poneme bastante de, de mala hostia, pero por embargo, eh, a ver, en esos discursos que él soltaba allí sobre de algunos temas, no necesariamente se traducía esa ideología. Y al corto más que él decía una cosa, no una una asignatura que iba sobre ¿no? publicidad, comunicación, marketing y tal eh, decíanos el eso de, bueno, pues la publicidad lo que en un par de vendenos y hay que el no a su cuerpo lleve y y una mierda, lleve un asco ¿eh? necesitamos eh, pararlo, frenarlo corregirlo continuamente tenemos que si cremes, que si perfumes que si desodorantes, claro ¿eh? si, como no lo pares ¿eh? el, el cuerpo se convierte en, en una mierda pura, ¿eh? en una mierda pura, olemos mal ¿eh? entonces hay, hay que andar echando desodorantes y la de mi madre y, y ponemos unos gochos llenos de mierda en Entonces, bueno, pues pues hay que llevar el pelo y, y llevar la piel. Y, y decía, y bueno, pues como la rueda va haciéndose cada vez más grande, hoy mismo nos viene la, la cirugía estético. Habrá algo más incomprensible que, que la cirugía estético. Esas es personas que, que por voluntad propia, sin tener ningún tipo de, de enfermedad, yo diría que una enfermedad mental, pero es igual y ofender a las personas con una enfermedad mental acepten y, y por la su propia voluntad ¿eh? sometensen a operaciones quirúrgicas una cosa tan que yo pienso que es tan desagradable y mesmo bueno pues peligrosa como una operación quirúrgica que yo lo que pasa joder, qué cosa de ellos, ¿viste? El que quiera tarea bueno, el que quiera que lo faiga. ¿eh? A mí no me gusta, pero bueno, igual que lo de que dicen en algún programa, a mí no me gusta comer mierda, pero yo no tengo nada en contra de que otras personas comen mierda si quieren comer mierda. ¿sabes? No, no un daño a nadie, a nadie comiéndola, ¿no? Bueno, pues tampoco fue daño pues, la rapaza que, que se pone con el estetes o el rapaz que, yo qué sé, pues. Que se una abdominoplastia de esas para pa tener una tableta de chocolate en los, eh, en los abdominales, ¿eh? en, la, en la panta. Que lleven de mentira porque no son músculos. Pero bueno, esto tiene que ver, a lo mejor, con aquel programa en el que falaba un poquillo de, eh, de sustraccionismo, de, de la apariencia. Lo que parece vale más que lo que lleve en esta sociedad actual. Entonces, ¿qué más da que, eh, que los. ¿Qué, ¿Qué más da que, que, que la tableta de, de chocolate abdominal venga de, de unos músculos bien desarrollados o venga esencialmente, no sé cómo se hace, pero a lo mejor con unas porciones de, de silicona? ¿Qué más da? Lo importante y es lo, lo, lo que se ve, ¿no? Claro, José, ¿eh? eso es lo, lo realmente importante. A lo mejor eso va también eh, podría relacionarse con el tema de, de los peos, de meter el dedo la la nariz, ¿eh? de cuspir. ¿no? Pues decirte eso de que, bueno, hombre, y es que lo de cuspir, eh, eches ahí bacterias y tal al, al, al aire, que, bueno, sí, vale, y es verdad, joder. Pues lo mayor es sencillamente lo que hay que evitar determinados sitios. Pero bueno, al fin y al cabo, la eches donde la eches, eh. El, donde eches el japu, pues pues van a quedar bacterias ahí. Bueno, qué sé yo, ¿eh? no sé. También en realidad donde cagas, claro, te caga en el váter y ah, cagas en el bater. Lo único que falle es infectar el, el agua en el primer mundo para arriba, el agua potable, ¿eh? que el agua con la que se cargan, se cargan cisternes ¿eh? y la, la misma agua que, que salpa el grifo para pa beberlo. ¿Eh? y luego ese ese agua mezclado con mierda eso va, va a los a, a, a los edar ¿eh? estaciones como depurativas de aguas residuales que guaren calienten ¿eh? ¿no os tienen arrimasteis alguna vez a un edar de esos ¡Hostia, tienen que me huelen colega <ríe> acercáis vosos acercáis luego al río yo no sé supuestamente ya Depurado, no sé, hombre, yo le ledar así que tengo más más cerca de casa y esta que vierte al nora. Yo no sé si, bueno, el nora si el prove ya bien fecho una ya serie y casi una alcantarilla dando unos cuantos kilómetros más cauce arriba. Entonces bueno, pues a lo mejor no lle no lle culpa no lle culpa del del ledar. El ledar huele bastante peor que que un peu. Sí, sí, huele sí, bastante peor con, con peo. Será nocivo también para pa la infancia ¿Eh? Será nocivo también para la infancia A lo mejor la, la editorial esa que no expulizaba un, un relato, una novela que falaba de, de Peos Igual tampoco os publicaría una novela que, que falara de estaciones depurativas de aguas, de aguas residuales oye pues al fin y al cabo lo que estamos haciendo cuando tiramos un peo y pues bueno depurar el, el organismo no echar fuera de, de algunos gases en este caso que, que no se pudieron digerir como di bio, ¿eh? ¿eh? y y entonces bueno pues echen se echen fuera no sé o a lo mejor esa mesma editorial tampoco es publicaría un ...un libro que falare de, de guerra. ¿Mm? No sé. ¿Qué es peor para pa los niños? ¿Para los niños? ¿Para las niñas? ¿Para los paisanos? ¿Para los paisanes ¿Para los viejos? ¿Para los vielles? ¿Qué son peores? ¿Lo, ¿Los peos? ¿Mm? ¿O, o las guerres? No sé. ¿Mm? ¿Qué son peores? ¿Los peos? les guerres? o, o las luchas épicas no sé para eh, ser que bueno pues que una cosa y la guerra la guerra y muy feo la guerra que tenemos alrededor la guerra de bueno que tenemos que tienen por desgracia de algunas alrededor de algunas la sufren yo no me tocó todavía sufrir una guerra cruzaré los dedos pero bueno pues por, por pocas esperanzas tengo, porque, bueno, pues no hay más que revisar la, la historia y ver cada cuánto tiempo, por ejemplo, en este sitio en el que yo vivo, en el reino de España, ¿cada cuánto tiempo a través de la historia en el reino de España hubo una guerra? Bueno, pues echa un vistazo. Bueno, quien dice una guerra, dice una crisis, dice violencia generalizada. Pues a lo mejor va tocando, va tocando otra, porque... estamos más evolucionados en, en ese aspecto pues yo sinceramente lo pienso y pienso que pienso que no pienso que la fascinación por la violencia mmm, parece que sigue tan vigente como como en cualquier otro momento de la de la historia esa inclinación del ser humano a, a contra la violencia eh, de alguno podrá decir no no Yo estoy en contra de, de la guerra. Yo eh, lucho activamente contra la guerra. Eh, sí, sí, pero... No sé, pero de la misma manera que, que luches contra las guerras, pues lo mejor veneres a, a una persona que fue violenta. ¿Cuántos hay que, que luchan eh, activamente contra las guerras? pero miren movimientos guerrilleros que se produjeron en la historia y de algunos podrán decir, bueno, hombre, pero eh ye diferente porque aquellos movimientos llenan para conseguir la libertad y vale, vale, sí, no digo nada, no me ponerme ahora a hacer un un de de valor al rodeo de bueno, no mencioné ninguna ninguna situación violenta, ninguna guerrilla, ninguna revolución en concreto. pero facei sí, me gusta la reflexión, hombre, va, no, no rechina de alguna manera el hecho de que eso, pues que con una persona, un colectivo que está les guerres al fin y al cabo, bueno, pues sí que venero para la gloria otros que son de de otro de otro bando, no sé hasta qué punto de allí que no se condene exactamente la violencia lo que se condena allí una violencia de algunos ahí los que no condenen ninguna ninguna violencia y acuérdense unos unos amigos no sé sí sí y era el meu amigo el trovador y de alguno otro fae tiempo desarrollaron un test No, no voy a ponerme aquí a, eh, a de explicar qué es lo que se quería medir con ese test o qué es lo que se quería localizar, pero bueno, acuérdome que una bueno pues una pregunta muy tal y era eh, ¿condene usted la violencia? Y acuérdome de algunas respuestas, eh, de algunas eh, no tengo por qué condenar la violencia, acuérdame también de la mía. Eh, la violencia cansa <risa> yo como vago que soy de aquella respuesta en un momento de, de la mi vida que seguramente pues sí que defendía eh, sí que incluso puedo llegar a defender hoy determinadas situaciones violentes curiosamente curiosamente cuando bueno yo yo estoy prácticamente contra eh, contra todo eso Precisamente, joder, si, si digo yo eso de que, ¿eh? de que cada individuo debe tener la libertad absoluta de poder realizar todo lo que quiera, todo lo que la su voluntad y prescriba siempre y cuando no interfiera en la voluntad de cualquier otra persona, bueno, pues la, la violencia precisamente... Eh, lo que lo que significa allí a ver, por definición interferir en, en el libre ejercicio de la, de la voluntad de eh, de tres de tres personas ya y una cosa y una cosa que no deja de ser de ser curiosa falando de estos temas de esa fascinación por la por la violencia por la lucha por la agresividad cualquiera eh, cualquiera en general no sé personas que que no son agresivos ni ni na en la diaria. Bueno, pues en momentos de de tensión, por ejemplo, qué sé yo, pues deportiva, Pues casi que aplauden cuando cuando el soy jugador del su equipo, pues arre hay una patada a otro del equipo contrario. Jódete, tienes un merasido. Está, bueno, no sé. O O a lo mejor sencillamente están viendo una película, una película en la que el Malu mata y maltrata un montón de personas, y en el momento en el que el bueno ¿eh? de la peli agarra al Malu y le pega cuatro tiros, todos y dicen: ¡Bien, jodete! ¡Merecido lo tenía! Claro, no sé, eh, ya si nada. ¿eh? eso eso puede hacerlo seguramente la la persona más más anti del mundo puede gustar y puede gustar y eso yo no digo que, que que yo esté al libre de ello ¿eh? eh sí a mí yo estoy viendo lo mejor una peli y también me presta que ¿eh? y además yo soy bastante más cabrón a mí no me presta que el bueno eh, mate al malo pegando y un tiro en la cabeza A mí préstame que el bueno y pego un tiro en una rodilla, luego en la otra, ¿eh? después en, en la mano y luego ya, bueno, venga, que, que pego un tiro. Mando huevos, ¿eh? Mando huevos, pero... Pero ya es na ya es na Y, bueno, pues tan feos libros para niños que, que falen de peos y de estas cosas, pero libre, libros para niños que falen de... de cómo los ejércitos de los elfos y, y de los hombres buenos de no sé dónde eh, rebanen con esos espadas a eh, al ejército oscuro de los orcos de no sé qué eh, pues no deja de ser matar lo mismo no deja de ser eh, no deja de ser violencia también pienso yo eh, pienso yo pero otro igual piensa piensa de otra manera y curioso Sí, personalmente curioso, de verdad. Habrá lo que diga, reflexionando sobre esto. Yo cuando alguna vez tuve la, el debate, el discutir, sí. el, eh, la conversación cuando alguna persona que me decía eso de bueno, ya que viene la, viene la biología, el único, esto eh, viene de la herencia. Al fin y al cabo, no dejamos de ser animales y todos los animales son de, de alguna manera violentos. La, la evolución no deja de ser eso que eh, creo que fue Darwin el que, el que lo dijo así la, la lucha por la por la supervivencia lucha en el sentido de, de violencia de, de eh, o comes o, o comente <risa> a ver hombre, los herbívoros igual no tienen que decir esto aunque los herbívoros también son bastante, bastante violentos y cuadra Yo qué sé, los ciervos eh, hay un ciervo que lleve el ...que el dominante... ...y cuando otro más mozo... ...pues quiere dominar y quiere follar más... ...pues péganse entre ellos... ¿eh? ...y péganse unos cuantos cornaes... ...y bueno pues... fíenese y... ...facesse pues, daño daño gordo... ...los hipopótamos... ...los hipopótamos también son son herbívoros... ...o les morses ¿eh? ...y lo mismo cuando cuando se peleen... ...por la dominancia de... ...de les femes... ...en este caso... Hostia, pues tío, pues heridas son heridas guapes, eh, a mordijos, eh, que muchas veces esas heridas guapes acaben con la, con la muerte, con la muerte de, de, de uno de los contendientes. No a no, lo mejor por el fecho de la esfería en sí mismo, sino por la esfería sumáis es al, al fecho de que, bueno, pues que lo, lo exilien, digamos, de la del grupo y entonces bueno, pues gente que con les farías, es cuestión más trabajo y tal y, y que está solo, bueno, pues historias. Claro, no puede decir, sí, pues nada, bien, viene ahí, viene ¿eh? ahí, vienen los Xenes. Coño, pero yo que yo siempre digo una cosa y, y siempre me, me presta recordarla y que llegue que sí, que ye verdad, que los seres humanos somos animales, coño, por supuesto. Pero de la misma manera que, que somos unos animales, para bien o para mal, somos unos animales cualitativamente diferentes. Yo estoy con, convencido de que el hecho de que nosotros accediéramos al simbolismo, que otras especies también accedieron al simbolismo, seguramente bueno, pues, chimpancés, primates superiores, y a lo mejor incluso de alguna otra especie... Pues accedieron a un simbolismo, pero un simbolismo muy muy básico, muy primitivo. Esta brutalidad del simbolismo al que accedimos los los seres humanos, yo pienso ¿eh? que nos fue cualitativamente diferentes. Y una de las cosas ¿eh? que los seres humanos podemos hacer y sobreponernos a la nuestra animalidad, sí. Estoy convencido de que podemos sobreponernos a la nuestra animalidad. Eh, yo qué sé, pues no necesariamente tenemos por qué seguir los, los nuestros instintos. Por instinto supongo que, bueno, pues en cualquier momento que un animal, no siendo que sea totalmente fartuco, pues, pues comerá eh, todo lo que pueda comerse. ...nosotros no necesariamente... Eh, ...supongo que... ...otras especies pues... ...si un macho encuentra una fema receptiva pues ...pues la folla... ¿eh? Eh, ...nosotros pues... ...no necesariamente... ...aunque hay bastardos que... Eh, ...que sí que lo, lo faen... ...pero no necesariamente... ...no tenemos por qué... ...nosotros podemos... ¿eh? ...sobreponernos a, a todo eso... ...nosotros... Podemos, podríamos perfectamente vivir en sin violencia. Pienso yo. Eh, y pienso que, que no estoy diciendo ninguna, ninguna locura. Pero bueno, pues, mientras tanto, supongo que, eh, que los unos seguirán insultando a los otros. Seguirán aplaudiendo cuando el futbolista pega un... Eh, ...una pataona en la rodilla... ...al del equipo contrario... ...supongo que seguirán viendo... ...películas y os prestará a ver... ...como el, el bueno con la sometralleta... ...va masacrando a, a... todos los malos... ...supongo que seguirá pasando eso... supongo que seguirá pasándome... ...a mí también... ...pero... ...por lo menos alívame saber que... ...que no necesariamente... ¿m? ...que eso no tiene... Porque, ...por qué... pasará a pasar Porque suceder eso. Supongo que somos perfectamente capaces de aprender a comportarnos de otra manera. Supongo que los seres humanos en, ese, en esa guerra, en esa, ¿cómo se dice, esa dialéctica entre el ambiente y, el, y, y la herencia. ¿m? entre lo, lo heredado, lo biológico y, y lo aprendido, nosotros tenemos siempre la capacidad de utilizar esa, esa parte de, del aprendimiento para sobreponernos, para pa, eh, pa vencer al, al instinto o a la herencia. Eh, ningún otro animal llega a este... ¿eh? este mundo tan tan desexistido. Bueno, vale, no sé si de alguno sí, ¿m? pero un niño, un bebé, cuando nace, pues lleve bastante poca cosa, ¿m? capaz de muy poco. ¿Por qué? Porque tiene mucho espacio libre para aprender. Otros nacen ya aprendidos. Cualquiera que viera nacer un, un chatu siempre digo el ejemplo de chatín el potrín, porque es lo que yo vi, pero en general cualquier animal rápidamente ya lleve Bueno, no voy a decir totalmente autónomo, pero con un nivel de autonomía que un ser humano tarda a la mejor años en alcanzar, pero a lo mejor precisamente porque partimos de más abajo, somos capaces de llegar mucho más arriba. Pa bien o pa mal, ya vos digo, esto no lle, en este caso no lle un juicio de fecho un juicio de valor. A lo mejor pa mal, non Hm, no sé, no sabría yo, no sabría yo un en su lugar, ni tampoco y la ¿eh? pretensión de este programa a ver no va a por joder vamos a ver joder me hubiera me quedado de puta madre si esto saliera bien Bueno, amiguitos, ¿eh? esto esto termina se terminase ya. Eh, ¿veis? Hoy vine yo, pero pero no vino nadie al chat. Bueno, ¿qué vamos a qué vamos a hacer? Seguir eh, viniendo. Sí, hombre, sí. Joder, no tengo nada mejor que que los jueves por la por la noche, no, por la tarde noche, que hoy entré y, y todavía entraba el sol a través del del cristal de la pecera. Bueno, pues eso que vos decía, que tira peos tranquilamente, joder, que no pasa absolutamente nada. Mejor tirar un, un peo que, eh, que que pegae a de alguien o estas cosas. No tiene nada que ver, eh, pues ni tirar peos ni pegae a de alguien, pero bueno, qué sé yo. Eh, y es lo que tiene es una un sinvergüenza. Oye, y lo más importante de todo, eh, que no busco joya. Venga, hala, tal yugín. dormí no bien.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 E intentar averiguar la verdadera historia Cuanto más arriba y más atrás Mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta, corbata, cabardina Pero nunca de gallumbos Todos a una pisándote la chepa trinca, malversa Que siga el paso doble La juerga flamenca Y grita con ellos ¡Viva las caenas! ¡Rompe ya tu silencio! ¡Dale lo que te dio primero! ¡Únete a la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 No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, te no, no, no, no, no, no, che no, no, no, no, no, no,